Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 10 del libro de Josué. Capítulo 10 del libro de Josué, versículo primero. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Jehová había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec rey de j e r u s a l é n envió a Oán rey de Hebrón, a Piream rey de h u r m a t a j a f h í a rey de Lachs, y a Debir rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, Porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los a m o r r e o s el rey de j e r u s a l é n el rey de Hebrón, el rey de h u r m a t el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, helios con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra Elia. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a Helios de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió en gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre Helios hasta Azeca, Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al a m o r r e o delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como a q u e l ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en m a c e d a Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en m a c e d a Entonces Josué dijo: Rodad a grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a Elia para que los guarden. Y vosotros, No os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad para destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. al campamento en m a c e d a No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad e Elia a esos cinco reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva á aquellos cinco reyes, al rey de j e r u s a l é n al rey de Hebrón, al rey de h u r m u t al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, Llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, No temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda, como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna, Y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a Elia y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en Elia tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis. Y acampó cerca de Elia y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en l i b n a Entonces Oram, rey de g e s e r subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él, A Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades. Con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre d é b i r y combatió contra Elia. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades. Y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. c ó m o había hecho a Hebrón y c ó m o había hecho a Limna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cádiz Barnea hasta Gaza, Y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal.